Estamos con José Rotondo de la Federación de Propietarios de Taxistas eh, que representa a la mesa ejecutiva. Eh, José, ¿qué representa este caso para usted? Muy triste, muy triste, pero eh, sabíamos que podía pasar porque estamos en el aumento con la violencia. Muy, hay mucho aumento de violencia y esto creo que fue una bisagra para que tomemos conciencia de que deberíamos tener un cambio en la legislación. ¿Por qué? Porque nosotros como taxistas anualmente tenemos que exponernos a, a un tema que es control. Para manejar un taxi tenés que tener antecedentes penales. Pero sin embargo el ciudadano común no lo tiene. Así que lo que queremos entrar es que si existen antecedentes de que una persona fue violenta, yo no, sí. no estoy diciendo que no pueda manejar. Pero sí que tenga la posibilidad de que tener un control médico, que un médico firme un certificado que está en condiciones. Que no solo en la calle están los taxistas. Estamos más solas que cualquier ciudadano común. Pero sí, sí el Estado debería defendernos en una legislación. Por eso es importante, vamos a presentar como Federación Nacional proyectos o acompañar ideas de que, para que haya un contralor sobre el ciudadano común. ¿Tienen algún registro a nivel nacional de la cantidad de casos de violencia? A los sí, mexicanos? existe, no lo tengo en este momento, pero sí existe porque nos conectamos con todo el país. De hecho, hoy eh, todo el país está sobrevalizado con la familia de compañeros de Senado. Pero ¿no? se podría decir que son muchos y que han aumentado. Sí, ¿verdad? muchos casos y los casos que no se saben que tenemos compañeros muertos, que tenemos compañeros... Porque somos, estamos dando la espalda al pasajero. No solo pasa, pero agradecemos, felicitamos a Mario Seco en este caso, que tiene las cámaras en condiciones, que deberíamos tenerlo todos, para poder saber, porque si no estaríamos buscando hoy. Y sin embargo ya sabemos quién es el culpable. Y excluyo a la familia, no tiene nada que ver con la familia, hablamos de la persona que es mayor de edad. ¿eh? Excluyo a la familia. Más allá de este caso que ustedes consideran de violencia, no es un hecho aislado, ¿verdad? Por eso van a reclamar por esta legislación. Totalmente, totalmente, porque estamos todos los días pasando este tipo de cosas, no esta gravedad, pero sí estamos muy expuestos. Es el punto de para discutir en qué, cuáles son los reclamos bien concretos y específicos que le van a hacer al Poder Legislativo con este reclamo. Sí, sí, nosotros estamos teniendo conversaciones por diferentes ítems de, del taxi, pero sí eh, creo que deberían, ahora sí va a encabezar esto, eh, solicitar eh, que se tome medidas sobre el tema, por lo menos estudios que, que se hagan encuestas de en qué lugares son más vulnerables, es importante tener eso. Gracias.